Saludos, son las nueve en punto de la mañana, tenemos 18,6 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta... ...aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Es martes, 6 de octubre, y hoy en nuestra ronda de noticias... ...daremos esos datos actualizados de contagios en Elche. A la espera de conocerlos, eh, sabemos que el mayor brote de casos detectado... ...desde que se inició esta pandemia... Se ha dado en una residencia de estudiantes, Galileo Galilei, de Valencia, con 120 casos positivos de momento. La mayoría son asintomáticos, pero ha obligado a suspender las clases de 25.000 alumnos en la Universidad Politécnica de Valencia. La consellera anunció ayer el confinamiento voluntario de este colegio mayor y además hasta el 16 de octubre se han suspendido ...las prácticas de estudiantes de salud... ...en las universidades públicas y privadas... ...de la provincia de Valencia... ...son medidas que apoya el Consejo de Rectores... ...y que se han tenido que aplicar... ...por esa irresponsabilidad de quienes realizaron... ...la fiesta ilegal en la azotea de este colegio mayor... ...origen de este brote... ...de nuevo se apela a la responsabilidad individual... ...y la consellera de Sanidad aseguró ayer que no nos podemos relajar ya que se ha hecho un esfuerzo enorme como sociedad para controlar la evolución de los contagios. Por otro lado, hoy en nuestro programa vamos a recuperar en unos minutos... ...la tertulia política de los martes, pero también con aforo limitado. Estarán con nosotros esta semana un representante del PSOE y Partido Popular... ...para debatir los proyectos de mayor calado que se están tramitando... ...como la contrata de limpieza, la del nuevo mercado central... ...los, los, los presupuestos, las obras del plan centro... ...o el Palacio de Congresos... ...entre otros asuntos... ...también, hoy tenemos previsto... ...en la segunda hora... ...abordar los datos del paro... ...ya se conocen, los de septiembre... ...con un descenso en Elche... ...de 471 parados... ...menos gracias a esa reactivación... ...de los sectores de la industria y servicios... ...en Santa Pola el paro aumentó... ...son algunos de los contenidos de un programa... ...que comienza antes de la tertulia ...con nuestra selección musical... ...hoy recordamos en primer lugar a Janis Joplin... ...quien el pasado domingo cumplió... ...se cumplió el aniversario de su fallecimiento... ...hace ahora 50 años... in Rouge waiting for a train and I was feeling near as faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues When she walked her slapping time, I was holding Bobby's candy man. We sang every song that Java knew. Yeah. Radio Marca. Pues después de escuchar a Janis Joplin, vamos con el niño de Che Francisco Contreras, uno de los cantaores al que más temen los flamencos por su personal manera de concebir este... Arte. Este ilicitano poeta y cantador presenta mañana en el Reina Sofía una exposición basada en su investigación sobre el cineasta, fotógrafo e inventor granadino José Valdelomar, fallecido en 1985. Ese trabajo se completa además con la presentación de nuevo disco. Hasta abril estará su trabajo expuesto en varias salas del Reina Sofía. Ahora vamos a escuchar su música, la música de uno de nuestros artistas más internacionales y que está a Pasando. con el pregón de los caramelos, una canción lanzada el pasado año con la que volvió a desafiar las reglas de todo lo convencional para fabricar su flamenco pregonado con sones antillanos mezclando así la cumbia, el vallenato y el flamenco todo un descubrimiento, como lo que hace Francisco Contreras, el niño del chico Caramelo, caramelo, caramelo. caramelo. 4, Tele -Elch, Radio Marca. Pues ya saben ustedes por qué los puristas del flamenco temen al cantaor, el niño de Elche. Y seguimos con la magia de la música latina porque hay tres bellas mujeres que se han juntado para hacernos sentir esa grandeza de esta música latina. Ellas son Lila Dons, Niña Pastori y Soledad.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 ja, me hiciste? .4 Teleelch Radio Marca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 101.4, tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues lo dicho, hoy martes recuperamos este espacio. Lo van a escuchar ustedes. Todos los martes, en La Glorieta, Tertulia Política. Hacía tiempo que no escuchábamos este jingle, recuperamos la tertulia política después de esos eh, meses duros de confinamiento, después del verano y tenemos aquí en los estudios ya al portavoz del equipo de gobierno a quien damos la bienvenida, nunca me había alegrado tanto de daros la, la, la bienvenida, Héctor Díez, buenos días. Hola, muy buenos días, un placer estar de nuevo en esta casa. Y el placer es mío. Y le acompaña el representante del Partido Popular, el portavoz adjunto, José Navarro, a quien también recuperamos. Muy buenos días. Buenos días, nada. Como decías, un placer volver a estar aquí y recuperar poco a poco esa normalidad que tanto está costando. Sí, la vamos a recuperar. De hecho, pero eh, si nos eh, a, reflejamos los últimos plenos, eh, las últimas ruedas de prensa, la normalidad en el ayuntamiento ya está recuperada desde hace tiempo porque sigue estando la confrontación, sobre todo en estos dos partidos que tenemos hoy en este cara a cara representados, que es el PSOE y Partido Popular. Las críticas se agudizan aún más. José Navarro, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo están las relaciones con, con el equipo de gobierno? Bueno, quizá, ¿no? y lo hemos comentado en más de una ocasión, la sensación que se traslada eh, de puertas para afuera es distinta a la que quizá podamos tras, eh, mantener ¿no? en el día a día. Yo creo que las relaciones son buenas, dentro de las diferencias, por supuesto, pero hay muchísimos temas, muchísimos asuntos en los que estamos de acuerdo. ¿no? Y me viene a la cabeza, por ejemplo, todas las modificaciones presupuestarias que, se, que hemos realizado desde el inicio de la pandemia, o todas las ayudas sociales que se han puesto sobre la mesa y que nos hemos pues mostrado dispuestos a colaborar o las ayudas a diferentes colectivos. Sí que es cierto que hay determinados asuntos importantes y relevantes para la ciudad que venimos hablando muchísimo, muchísimo tiempo atrás, que es donde más afloran esas diferencias. no Es lo que más resalta esa, esa confrontación de, de ideas que al final es lo que bueno, vosotros los medios de comunicación tenéis que dar traslado y dais y se refleja de cara a la ciudadanía, ¿no? Pero, como decía, las relaciones son, son buenas, son positivas, cada uno dentro de su función uh -huh. y de su papel, el equipo de gobierno gobernando, intentando gobernar y nosotros realizando esa labor de fiscalización. Pues eso es lo que dice el Partido Popular, Héctor, pero esas relaciones pueden ser buenas, como dice José Navarro, cuando. ¿Les amenazan con ir a los tribunales, judicializar temas como por ejemplo el mercado central o les amenazan con que tienen ustedes que eh, asumir eh, la responsabilidad de su patrimonio en caso de que haya indemnizaciones millonarias en la rescisión del contrato del mercado? Bueno, yo creo que las eh, relaciones eh, de la corporación municipal son eh, correctas, son las eh, normales. Y como bien se ha dicho, obviamente, entre los grupos políticos, no solo entre el PSOE y el Partido Popular, sino entre todos, pues hay diferencias y hay puntos donde se converge, ¿no? Pero yo sí que tengo la sensación de que siempre es más, eh, probablemente, no sé si es el término, pero noticiable, la discrepancia que el acuerdo. Pero yo creo que en este momento sí que es cierto, y comparto con el compañero José Navarro, que habría que poner en valor que las medidas de mayor calado que se han tomado por parte del ayuntamiento Durante este tiempo relacionadas con la pandemia han contado con el apoyo del resto de la corporación, tanto las medidas de apoyo a autónomos y pymes, las ayudas al pago del alquiler, donde también la Diputación de Alicante, que es del Partido Popular y Ciudadanos, ha colaborado también, o la retirada de tasas para la hostelería o para la venta ambulante o la puesta en marcha del albergue provisional en el Toscar o las modificaciones presupuestarias para el apoyo a los servicios de bienestar social han trascendido del Gobierno y han contado con el apoyo de la oposición y eso es lo realmente importante porque han movilizado más de 7 millones de euros en apoyo a esta situación de pandemia en la que nos encontramos, que sumado a lo que intentan hacer el resto de administraciones, porque todo el mundo intenta hacer lo que puede, pues creo que, que suman no y eso es importante. Luego es cierto que hay temas de fondo, como puede ser el mercado, eh, como puede ser ahora el tema del Palacio de Congreso, donde tenemos visiones eh, distintas que creo que al final es legítimo, donde tratamos de encontrar puntos de encuentro, en algunos sitios sea posible y en otros no. Y con respecto a los temas de eh, tratar de llevar determinadas cuestiones a, al campo judicial, creo que es legítimo, aunque personalmente no, no lo comparto, porque creo que siempre debe ser el último extremo el de judicializar la vida política. Pero es cierto que es una opción que tiene el Partido Popular, no sé si finalmente lo hará o no, pero desde luego no lo compartimos y creemos que, que dentro del campo de la política hay terreno de juego de sobra para poder eh, discrepar. Pero creo e insisto por mandar un mensaje positivo que hay mucho más eh, campo en el acuerdo que en el desacuerdo. Lo que pasa es que yo creo que la discrepancia es un poco lo que prima en la sociedad hoy en día. no Lo vemos a nivel general. Eh, siempre la discusión está por encima de... De, de, de, del acuerdo, ¿no? Y no debería de ser así porque creo que se le traslada una imagen de crispación a los ciudadanos y luego estamos todos excesivamente crispados en el día a día. ¿no? Pues me encanta que esa imagen quede clara al principio de esta tertulia porque es lo que esperábamos que se pusieran de acuerdo en los temas más importantes como, por ejemplo, que es afrontar o salir de esta grave crisis que nos deja la pandemia. Pero, También el proyecto del mercado central preocupa y mucho, porque llevan años en el centro, el viejo mercado deteriorándose, aún no sabemos qué va a pasar con él, las vallas eh, allí instaladas y las zanjas de las excavaciones arqueológicas, pues criando maleza y suciedad. Ustedes han dado ya el paso, el paso que, que se necesitaba y es... Eh, Decidir de una vez por todas rescindir el contrato con apartista. Un paso que el Partido Popular lo ha dejado bien claro, José Navarro. Pues ustedes discrepan en absoluto, porque eh, totalmente. Eh, ¿Van ustedes a llevar a los tribunales este asunto? Lo hemos dicho desde el principio de, de toda esta polémica que íbamos a ir con, con todas las consecuencias dentro de, del marco jurídico que contempla la, pues eso, la normativa española, ¿no? y yo añado, no es algo que hayamos inventado desde el Partido Popular, es algo que el propio Partido Socialista y Compromís pedían cuando se manifestaban detrás de las cartas de Salve el Mercat, amenazaban o ponían sobre la mesa esta cuestión de decir si eh, algún juzgado, algún juez, que es el que tiene la competencia última de dictaminar quién tendría razón o de cuánto la cuantía económica que estaríamos hablando. Si, sí, dado ese caso, eh, pedirían responsabilidad patrimonial a los firmantes, a los miembros del equipo de gobierno de entonces. Nosotros pedimos, mientras la legislación no cambie, es más, se ha endurecido para evitar todo este tipo de cuestiones de que sean los ciudadanos los que tengan que pagar por una decisión política, porque hasta la fecha, Yo insisto, mira que se ha revisado el contrato por activa, por pasiva, informes de tráfico, informes de viabilidad económica, de todo. Ese contrato más revisado en la historia de los contratos públicos. Ningún tribunal, ningún juez ha dicho que sea ilegal. Si estamos hablando de una voluntad política, no es de recibo que la administración, los ciudadanos en este caso, sean los que paguen por ese capricho político, al fin y al cabo. Y más con el agravante de que estamos en la situación en la que estamos, estamos en medio de una crisis, hemos pasado una crisis social, sanitaria, y ahora estamos a las puertas de la crisis económica, que los datos son preocupantes, pero es que el futuro, futuro pinta bastante negro. Entonces decimos que el ayuntamiento no tendría que pagar ni un solo euro, porque hay un contrato firmado legal, como os hemos dicho en infinidad de veces en este plato, en este medio, entonces los contratos legales se cumplen. No estamos en los tiempos en los que yo mando, yo decido lo que se hace a pesar de lo que haya firmado. Estamos en sí. ese contexto. Ustedes ya han, han notificado a la empresa parcisa ya la restricción y ahora tienen ustedes que volver a llevar ese contrato al consejo jurídico consultivo para ver si se puede rescindir o poder llevar a cabo eh, ese acuerdo definitivo de restricción de contrato. ¿Depende del informe del Consejo Jurídico Consultivo la decisión? Bueno, nosotros después de realizar a finales del año eh, pasado, antes de que empezara toda esta situación de pandemia, eh, justo después de las elecciones municipales en las que PSOE y Compromiso revalidamos, eh, más que revalidamos, ampliamos la mayoría para poder eh, gobernar y en este caso en solitario, sin depender de ningún otro partido, reafirmamos. Eh, nuestra intención de resolver el contrato si no se llegaba eh, a un acuerdo con la concesionaria en un tiempo prudente. Durante todo ese tiempo, el equipo de gobierno ha seguido trabajando en los despachos con los técnicos municipales en armar ese expediente de resolución que es complejo, que es amplio y que, desde luego, creemos que está muy bien hilvanado con todas las circunstancias que se han dado en este tiempo por los mismos técnicos que en su momento. Y el panado en la concesión. Eso es importante. Eh, yo creo que a lo mejor nadie se lo creía, pero avisamos. Y llegó el día en el que después de no producirse ningún acuerdo, eh, se inició el expediente de resolución de ese contrato. La mercantil en este caso y su representante legal se han dado por notificados y ahora tienen un plazo para contestar eh, alegando contra ese inicio de expediente de resolución. Plazo que finaliza. El jueves de esta misma semana. Es previsible que, obviamente, uh -huh. eh, alegarán alegantes. contra el acuerdo y okay. eso hará que, automáticamente, el Gobierno Municipal, el Ayuntamiento del Che, dé de traslado de todo el expediente al Consejo de Consultivo para que eh, emita, en este caso, un informe que es preceptivo, pero que, a, a tenor del criterio técnico, eh, no es vinculante. Mm. Eh, una vez se produzca, pues habrá que seguir eh, dando pasos dentro de, de este procedimiento, que quiero recordar que de la misma manera que es legítimo que el Partido Popular decida ir a los tribunales, que el Partido Popular diga que el contrato es legal, que lo es y que tiene su marco jurídico, la resolución de los contratos también tiene su marco jurídico en un estado de derecho. Por supuesto, el Gobierno Municipal del Partido Socialista no se está inventando ninguna cosa ni mucho menos. Y todas las decisiones que estamos tomando están amparadas por la ley de contratos del sector público y están amparadas en informes técnicos municipales. Porque nadie puede perder de vista que hay cláusulas que Aparcisa firmó que ponían de manifiesto que estaba corriendo un alto riesgo si se producían imprevistos en la ejecución del contrato. Y la ejecución del contrato iba mucho más allá de levantar un edificio. La ejecución del contrato era el mercado provisional también, Y da también todas las catas arqueológicas que se han realizado hasta ahora y las que no se han llegado a realizar. Y ellos mismos firmaron que si se producían la aparición de restos arqueológicos que debían ser conservados y que esto suponía la inejecución del contrato, no iban a recibir ningún tipo de indemnización. A partir de ahí, los técnicos municipales han elaborado un amplio... Eh, expediente de resolución han parado en diversos informes técnicos a que nosotros vamos a dar, eh, en este caso, pues trámite para poder darle una salida a esa situación de callejón uh -huh. sin salida en la que se ha convertido el antiguo mercado central uh -huh. y en la que esperemos que al final, pues tenga un final que permita que allí, de una vez por todas, pues haya algo que haga cambiar la situación que actualmente tiene la ubicación del mercado. Pues, eh, del viejo mercado perdón. pues una vez notificada la empresa eh, la decisión basada como ha dicho Héctor del equipo de gobierno por un informe de los técnicos se ha hecho público ese expediente ¿Qué dice el partido popular de lo que ha podido ver publicado sí. de lo que, que la justificación de esa decisión de restringir el contrato bueno eh, yo antes de nada quería decir que, que bueno, eh, Héctor comentaba que supone la inejecución del contrato No lo dice así la empresa, ¿no? que es la que tiene que llevar a cabo la obra y el contrato. ¿no? Siempre se han mostrado partidarios, no solo de, no de musulizar los, los árabes, sino también de integrar eh, el refugio, o, el, o más bien el, hablamos de refugio, como si el refugio pasase por debajo del mercado central, ¿no? del acceso al refugio, que es lo que, lo que se debería proteger. También en cuanto a las entradas y las salidas para el propio edificio de, de los vehículos que pudieran acceder, se ha mostrado partidaria desde el primer momento de compatibilizar todos los elementos que han surgido con posterioridad a la firma del contrato, que esto también es importante resaltarlo, son elementos sobrevenidos con la propia ejecución de, de la obra que no estaban contemplados en los pliegos iniciales, pero bueno, en el momento que la empresa se ha mostrado parte de, o a favor de compatibilizar todos esos elementos surgidos, A mí me gustaría saber cuál es la negociación que este equipo de gobierno lleva seis años supuestamente intentando llegar a un acuerdo con la empresa. Y ahora que hablemos de que la decisión de romper el mercado central, el contrato del mercado está amparada en, en un marco normativo, lo que habría que acompañar esa afirmación es que puede dar lugar y que con toda seguridad va a dar lugar a una indemnización millonaria, que va a tener que hacer cargo el propio ayuntamiento y las arcas municipales, que ahora mismo están como decía, en la situación en la que están y que no tenemos por qué poner en riesgo la hacienda municipal por una decisión uh -huh. por un capricho político. Ustedes se han reunido con la empresa, supongo, antes de adoptar han sido muchas las reuniones o los contactos que han tenido con la empresa. ¿Cuánto le piden eh, la empresa por rescindir este contrato? ¿En cuánto... Su, eh, eh, cuantificaba la empresa esta indemnización, supuesta indemnización? Bueno, yo lo primero que quisiera aclarar es que los ciudadanos tienen que tener claro que todas las decisiones que se toman en la Junta de Gobierno Local están amparadas en la ley. Es decir, en la Junta de Gobierno Local no se toman decisiones que no tengan cabida en la ley. Gobierne el PSOE, el PP o quien sea. Porque los concejales, los políticos, no podemos tomar las decisiones que nos dé la gana. Es decir, todas tienen que estar amparadas por los técnicos. Y en base a un marco legal. Eso es así. gobierne quien gobierne. Y estoy convencido porque quien no lo haga así se está saltando la ley y eso ya es un delito. Por otro lado, eh, la empresa puede tener toda la buena voluntad de modificar eh, el contrato todo lo que quiera. Y tener esa voluntad. Pero no se trata de voluntades. Se trata de marco jurídico. Y se trata de que cuando se licita una obra, cuando se licita un servicio, cuando se licita una concesión administrativa, Se licita en base a unos pliegos de condiciones y a un marco. Cuando ese marco se tiene que modificar más de un porcentaje para dar cabida a su ejecución, se están vulnerando las condiciones de licitación que se produjeron en su momento. Por tanto, se están generando un agravio para aquellas empresas que podían haberse presentado con unas condiciones distintas. Y ahí es donde salta por los aires esta circunstancia tan importante. Y eso no se lo inventa Héctor no. Díaz, que ni siquiera es experto en nada. Esto lo dice la asesoría jurídica del ayuntamiento gobernando el PP y gobernando el Partido Socialista. Y ese va a ser el principal es el argumento. Principal ni cómo, ni claro. lo que ustedes quieran. Pero las condiciones de licitación son muy claras. Y hay una cláusula muy clara que dice que la empresa corría muy claro con el riesgo de, ante ciertos imprevistos, la posibilidad de que no se ejecutara esta concesión y, por tanto, no tuviera derecho a ningún tipo de iniciación Y, dicho eso, es cierto que el Gobierno Municipal ha tenido voluntad de tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con la empresa. Mire, yo, por respeto a Parcisa, por respeto a los placeros y porque queremos que esto se solucione, lo que no voy a hacer es eh, ventilar conversaciones privadas ni poner claro. encima de la mesa cuestiones que ahora mismo no llegan a ningún sitio. Ahora bien, yo creo que siempre... Eh, hay tiempo, eh, mm. si hay voluntad, pero desde luego el Gobierno Municipal llega llegado a un punto, ha tenido que avanzar y tomar la decisión de iniciar el procedimiento vale. de resolución. Eh, está claro, la, un momento José Navarro, porque es importante qué va a pasar, está claro, ese va a ser el argumento eh, jurídico que ustedes van a esgrimir para mm. rescindir el contrato y no pagar indemnización. ¿Pero qué va a pasar con los placeros del mercado provisional? ¿Ya no tienen concesión ni tienen nada que ver con el ayuntamiento? ¿Ustedes se pueden desentender de los, de los placeros del mercado provisional? No, y no es esa la voluntad del Gobierno municipal. Como toda concesión administrativa que finaliza, en este caso más que finalizar, hablamos de una resolución, eh, revierte en este caso a, al ayuntamiento. Y el propósito, y ya se lo hemos trasladado, a los placeros y a sus representantes en multitud de ocasiones, es que se siga prestando el servicio de mercado provisional y que ellos puedan seguir desarrollando su actividad económica, en este caso bajo el paraguas del Ayuntamiento de Elche, como pasa en la Plaza de Madrid o en la Plaza de Barcelona. Por tanto, en eso tienen que estar tranquilos. Y aparte, les hemos trasladado nuestra voluntad en este caso de dar continuidad y viabilidad a la situación que tienen actualmente y desde luego se les ha trasladado por diversas vías, y yo creo que a ellos eh, tienen la certeza de que eso obviamente es así. José Navarro, y con esto eh, cerramos, porque me gustaría enlazar el tema del mercado central con el plan centro, porque ayer, José Navarro, pudimos verte en los informativos en la calle Uberna, porque han aparecido restos arqueológicos, y parece que culpas al equipo de gobierno de estar ocultando la importancia de estos restos arqueológicos, y les has pedido más transparencia y la ampliación también eh, de la superficie a excavar ¿vamos a tener o, o, eh, otro problema en el plan centro? Uh -huh. por poner, eh, sí, por el, poner el, si el punto quieres. seguido a, a lo que comentábamos eh, hemos de recordar aquí seguramente que muchos eh, espectadores o oyentes lo recordarán estamos hablando del alcalde delche que cuando era oposición decía que el mercado provisional era ilegal ese mismo emplazamiento que no ha cambiado de ubicación que sigue estando en el mismo sitio, que sigue teniendo los mismos condicionantes y la misma clave urbanística, ese mismo espacio, ahora el señor Carlos González quiere hacerlo definitivo. Cuando lo denunció ante los tribunales, lo llevó al SEPRONA, pidió que investigase y se manifestaba en contra del emplazamiento. Lleva, el emplazamiento lleva cinco años o seis años y ahora ese mismo proyecto quiere hacerlo definitivo, es decir, que van dando vaivenes según conviene. Entonces, lo que no ha quedado claro es qué pasará si un juez dice que hay que indemnizar quien se hará cargo de toda esa, toda, todo ese coste económico tan importante como puede ser lugar una indemnización millonaria. Y por lo que comentabas de los restos aparecidos, es cierto, ¿no? los vecinos de, de las zonas eh, colindantes a la Torre de la Calahorra, Nos avisaron fueron ellos, los propios vecinos que viven en el entorno del Carrefacho, que habían aparecido restos, que habían visto restos y que se habían tapado de prisa y corriendo. Nosotros, de hecho, cuando nos avisaron, no llegamos a tiempo de poder ver esos restos, que sí pasaron con los restos que fuimos el pasado viernes y fuimos ayer del Carrero Uberna. Entonces, nos acercamos, consultamos con algún arqueólogo y nos dijeron que los restos aparecidos son de un valor importante, una, una relevancia... Importante. Entonces, lo que nos no resulta extraño o paradójico es que se le dé importancia a los restos en función de la zona o en función del proyecto al que vayan aparejados o en función de quien gobierne. Los restos siguen siendo igual de importantes, gobierne quien gobierne, como decía el compañero. Entonces, lo que pedimos es que si realmente, como afirman los arqueólogos, que son los expertos, son de relevancia y pudiera dar lugar a una reinterpretación de, pues, de las propias fronteras ¿no? que, uh -huh. que componía la, la Vila Murada, la antigua Vila Murada y las puertas de acceso a la ciudad, pues bueno, eso habría que ponerlo en valor y habría que, que realizar un estudio pormenorizado Porque lo que no se uh -huh. puede hacer es lo que ha ocurrido hasta ahora, cuando ha gobernado el Partido Socialista, que es cuando ha aparecido algún resto, taparlo y seguir con, con las obras. Pues ha habido respuesta por parte hemos del pedido, equipo. Hemos pedido el informe. Sí, han eh, pedido de, transparencia. Lo pedimos hace dos semanas, de momento uh -huh. no nos ha facilitado ningún informe. Pero también piden que se amplíe la superficie a excavar. Claro, porque lo ha aparecido ha aparecido un aljibe, ha aparecido restos de una fortificación que uh -huh. pudiera interpretarse como restos de la muralla una puerta de entrada también a, a lo que se consideraba uh -huh. una, la muralla de, de la vila. Uh -huh. Y lo que hemos pedido es que se investigue por eso mismo. ¿no? Los arqueólogos que hemos preguntado nos decían que sabemos dónde hay unos restos de muralla uh -huh. ahora mismo, pero... sabemos dónde hay otro, pero uh -huh. no ese, ese entramado. Eh, pues Héctor, ¿cuál es la respuesta del equipo de gobierno que ha pasado con las cartas arqueológicas uh -huh. del Carrer Facho y la calle Uberna? Lo primero que me gustaría puntualizar Es que el Partido Socialista no dice que el mercado provisional sea ilegal. ¿eh? Y yo era concejal decía, de la oposición en aquel momento. Lo explico en un segundo. Lo que decimos es que se empezó la casa por el tejado y el procedimiento no fue legal. Es decir, la modificación del plan general tenía que ir por delante de la ubicación del mercado provisional. Es decir, primero cambiar la clave del terreno y luego poner el mercado provisional. No al revés. No al revés. Porque creo que el Partido Popular ha apoyado modificaciones del plan general del Partido Socialista y viceversa cuando son necesarias para poder dar encaje a la realidad social de nuestro municipio. Pero es, pero es cierto que eh, en ese momento se empezó la casa por el tejado y yo creo que primero había que haber realizado la modificación del plan general. Eso es lo que en su momento se denunció. Dicho eso, con respecto a las obras que están realizándose en la calle en el Carrer Facho, en la calle Huberna, son obras del Plan Centro, en las que yo creo que muy, con muy buen criterio se están acompasando con los trabajos de IWS Delch de modernizar primero el suministro de agua potable y alcantarillado de la zona centro y luego desplegar las obras del Plan Centro, para que luego, dentro de dos años, no tengamos que ver esas eh, horrorosas zanjas incomprensibles para los ciudadanos que nos hacen pensar pero si abrió en la calle hace dos años, ¿por qué lo han tenido que volver a abrir dos años después? ¿no? Dicho eso, en esta calle lo que se está haciendo desde el principio con supervisión del de arqueólogo de la obra y de consellería es el cambio del antiguo suministro de agua potable, de cemento a fundición dúctil y del antiguo alcantarillado, por pues de nuevo en el mismo sitio que estaba exactamente no se están haciendo excavaciones Adicionales ni instalando ni tubos ni suministros que no estuvieran. Desde el principio se sabe, porque ya se instaló el alcantarillado y el agua potable en esa calle, pues, pues yo que le digo, en el siglo XX, no sé en qué, uh -huh. está más que catalogado que es una zona caliente de restos arqueológicos y por eso, y porque lo dice la ley, es necesario tener un arqueólogo presente en la obra. Por tanto, en este caso, hay West Elch está con el arqueólogo contratado. Y con los técnicos de Cancillería, que por cierto ayer estuvieron viendo absolutamente todo, siguiendo lo que marca en este caso eh, legalmente el procedimiento. Se está realizando esa actuación y todo lo que se encuentra tiene que estar, como ha dicho bien el compañero José Navarro, eh, catalogado en ese informe. Y los técnicos de Conselleria tendrían que decir qué manera se tiene que proceder. Ahora bien, no me puede pedir un informe que no tengo ni yo tampoco, ni desde hace dos semanas. Es que hace dos semanas no estaba la excavación ahí precisamente aún. Dicho eso, cuando se le informe, pues por supuesto que se va a compartir con todo el mundo para que todos seamos, sepamos exactamente qué es lo que ha aparecido ahí. Y el propósito del gobierno municipal es que la calle cuente con el suministro renovado y con esa plataforma única que amplíe la penalización del centro histórico. Ahora bien, si los técnicos de Consilia dijeran que hay que realizar algún tipo mayor de excavación, pues habría que realizarlo, pero es una cuestión que depende del criterio Técnico de Consellería de la Dirección General de Patrimonio y Cultura que, insisto, ayer estuvieron presentes escuchando a la arqueóloga contratada, que no, no es ninguna persona que pasaba por ahí, ha estado en muchísimas excavaciones arqueológicas en Elche, conoce la zona, incluso en los técnicos de Consellería también hay algún ilicitano y, por tanto, creo que todos conocen muy bien en qué situación estamos, entre la Basílica la Torre de la Calahorra, el convento de las Carisas, es zona cero de restos arqueológicos, solo hay que ver que con excavaciones de apenas 40 centímetros ya tenemos restos arqueológicos y por tanto es un lugar eh, delicado, pero lo que tampoco creo que haya que hacer es eh, poner el hito en el cielo por algo que era más que pre previsible y, y bueno, eh, yo creo que lo positivo va a ser eh, cómo va a quedar la zona peatonalizada en eh, muy poco tiempo. ¿no? Es decir, que ¿esos restos arqueológicos tienen menor relevancia a criterio del equipo de gobierno? No, lo tienen que decir, decir los técnicos de consellería, José, te lo he dicho. Sí, claro, no sí. lo va a decir Héctor Díez, claro, es decir, no. yo no soy arqueólogo, ni, ni soy técnico de patrimonio. Es decir, me está diciendo que tenemos que fiarnos de la opinión de los expertos, ¿no? Eh cualquier decisión. Tenemos que seguir lo que dice claro, el protocolo con, legalmente establecido claro, con las excavaciones arqueológicas. Como en otros proyectos no sucede así, pero bueno, me alegra ¿no? que, no, que, digo, que reflexionen ¿Y, y, y, que, y que digan que es necesario conocer la opinión de los expertos y que sean los expertos los que decidan dónde... Claro, igual dónde que con los refugios. Proyectos, pero, es decir, o igual que con los baños por, árabes. Por, el, por el, lo ha dicho el centro congresos que, no que, que, eh, no eh. que no quieren... Por no el centro, escuchar, quería claro. usted a sí, quería, unir uh, este tema con el informe técnico, famoso correcto, informe no, técnico, que el, el alcalde no la quiere. La importancia de, de la opinión de, de los expertos, ¿no? que son los criterios los que deberían de marcar cualquier acción y cualquier decisión. ¿no? Yo Va. insisto, si, como bien decíamos en cuanto a la noticia ¿no? que, que destapábamos ayer, si realmente es una zona que todos conocemos, o, o la propia ubicación en sí de los restos eh, aparecidos. Uh -huh que son de una relevancia considerable y que podrían hacer replantearnos nuestra historia, uh -huh. pues bueno, se le debería dar la importancia que merecen y yo debería de ver algo de voluntad en el equipo de gobierno para profundizar en uh -huh. ello. Como en no hay restos. mucho tiempo y hay muchos temas, vamos a hablar en unos minutos del centro de congresos, vamos a poner el punto final al plan centro con otra crítica de la oposición que aseguraba a aseguraba hace unos días que ustedes están asfixiando el plan centro por la supresión de plazas de aparcamiento y encima ahora con ese encargo del estudio de viabilidad a Pimesa para el aparcamiento de Candalix ponerlo de pago. Héctor, eh, la principal, el principal problema en el centro en estos momentos es la falta de aparcamiento gratuito. Bueno, vamos a ver. Eh, yo no creo que el Plan Centro suponga asfixiar, en este caso, el aparcamiento. Lo que pasa es que para peatonizar determinadas calles es necesario suprimir determinadas plazas de aparcamiento. Es que creo que eso es, obviamente, de cajón. Es cierto que otras calles han visto reducido su aparcamiento fruto de la necesidad de adaptar el transporte público a un centro peatonal y que si no se eliminaba la banda de aparcamiento, no era posible establecer un carril exclusivo para el autobús. Es el caso... De Alfonso XII o el caso de Nuestra Señora de la Cabeza. A partir de ahí, eh, en este momento, pues tenemos una oferta de aparcamiento. Todo el mundo sabe cuál es. Yo no me voy a poner a relatarla, pero yo creo que todos somos conscientes de que en lo que se refiere a las concesiones eh, privadas y en cuanto a la que explota Pimesa, yo creo que a diario no es que veamos que estén eh, completos prácticamente en ningún momento. Por lo tanto, hay unas plazas de aparcamiento. Sí que es cierto que los fines de semana… Eh, crece bastante eh, la demanda, cosa que es positiva, pero tiene que crecer muchísimo más. Dicho eso, nosotros lo que planteamos en ese estudio solicitado a Pimesa sobre Candalix es lo que a lo largo de los años se ha intentado favorecer en los principales ejes comerciales, como pueda ser, no sé, Reina Victoria, eh, Blasco Ibáñez, eh, andreu Castillejos, eh, Jorge Juan, en muchas calles donde está la zona azul, donde lo que se pretende es favorecer la rotación para facilitar el aparcamiento. En este caso, el aparcamiento de Candelis, que probablemente sea una de las bolsas más grandes de aparcamiento gratuito que quedan en el centro, junto con la del filet de Foda y con, junto con la de FACASA, eh, lo que creemos es que allí se ha establecido una dinámica en la que es un aparcamiento que en un porcentaje altísimo se ocupa a primerísima hora de la mañana por personas que trabajan en este entorno. Eh, el aparcamiento no se vacía Probablemente hasta bien llegada a la tarde, fruto de los horarios que obviamente tiene la gente. Esto no permite ningún tipo de rotación ni permite a ciudadanos que puedan llegar más tarde a hacer gestiones el poder también aparcar en igualdad de condiciones. Aparte de que yo no voy a explicar qué supone el, la hora ni la voy a inventar yo que he inventado años, pero el sistema de la hora lo que permite es favorecer esa rotación que permite aparcar al resto de personas. Por tanto, lo que planteamos es que PIME haga el estudio de si es viable y cómo afectaría al resto de la zona centro, En función de ese estudio, eh, veremos en qué momento se puede implantar, al tiempo que el Gobierno municipal ya ha dicho que está en contacto, en este caso, con eh, importantes empresas concesionarias de aparcamientos, algunas ya están en Elche de, de, de este país, eh, para ver la posibilidad de desarrollar, Otra serie de aparcamientos que creemos que es importante porque en la medida en que peatonalizamos el centro y le damos dinamismo, es lógico que crezca la demanda de aparcamiento y es necesario acompasar las acciones políticas para que tengamos todo el aparcamiento necesario hoy y mañana. José Navarro. Sí, no, lo comentabas tú, ¿no? Venimos diciendo, llevando tiempo diciéndolo que uno de los principales problemas que tiene el centro de la ciudad es Primero, los accesos a la ciudad. Y segundo, la falta de aparcamientos que ya teníamos hasta hace unos meses. Ahora agravada por este tipo de decisiones que se están llevando a cabo, ¿no? como la peatonización de la corredora, que se sabe es de sobra conocida en nuestra postura, que decíamos que estábamos a favor de peatonizar la corredora después de realizar el proyecto de dinamización de la zona, que la peatonización en sí no es un, un aspecto dinamizador. Que, que resulta atractivo para, para pasear, por supuesto. Que resulta atractivo visualmente, segurísimo. Pero que no es un elemento en sí que favorezca, porque no hace falta ser muy lúcido para ver cuál es la realidad comercial de la zona centro. No ocurre con otros ejes de la ciudad o con otras zonas, que también, pero Máxime en el entorno del, del centro de la ciudad, sobre todo en la calle Corredora, que todos los comercios están cerrados. Ahora bien, a ese problema le sumamos el de la falta de aparcamiento gratuito. Disponemos, o disponíamos, seguimos disponiendo ahora mismo, del aparcamiento de Candalix, también de la zona EFA Casa, y ahora mismo el equipo de gobierno lo que quiere es convertir un espacio público y gratuito en, una, en un espacio privado. Entonces, que nos expliquen qué ocurre con toda esa gente de los barrios de las afueras de la ciudad o la gente de las pedanías, que no puede ni coger una bici ni coger un autobús urbano porque el transporte a las pedanías es una idea lanzada al aire, repetida durante los años de estas legislaturas, pero no se materializa. entonces ¿Qué ocurre con esa gente? ¿No tiene el mismo derecho que el resto de la ciudad para venir? ¿no? tienen que ir a un parking y terminar en un parking privado. Lo que pedimos es que se mantengan, que se realice un plan en condiciones, que se realicen las actuaciones que veníamos eh, comentando para dinamizar el centro, como era el proyecto del mercado central de que estamos hablando, o esa zona de aparcamientos regulados, pero también ¿Regulados? compatibilizarlo con... ¿Qué significa regulados? Sí, no he terminado, Héctor. El aparcamiento regulado del que ya disponemos compatibilizarlo con esos espacios públicos que gozamos a día de hoy, a día pregunta, de hoy tenemos en la zona centro que es de la que estamos sí, hablando aparcamiento regulado, pero el señor Ruz quería compatibilizar con aparcamiento, con aparcamiento gratis? parte gratuito ¿Sí? Con, aparcamiento, con parte de aparcamiento gratuito. gratuito claro, es lo que tiene bueno, eso es el, inédito el en España no, eh, es interesante. lo que tiene el, el no contemplar el resto de proyectos y obcecarse no, en una idea tampoco nos toméis el pelo que no, no somos ¿Cómo se el, a hacer un parque subterráneo tomar, gratuito tomar el pelo, tomar el pelo <risas> lo que quiere es el Partido Socialista con los vecinos de Carrus que quiere que, que es otra de las zonas que tienen problemas de aparcamiento, el barrio de Carrus congestionado Hasta el extremo, en cuanto a aparcamiento y en cuanto a tráfico, quieren eliminar una zona de, de aparcamiento público, como es el solar de Highton, sin encima hacer caso a los técnicos y a los expertos. Pues han, introducido, han introducido el mm. tema del Palacio de Congresos. El, no sé cuántas la... ciudades de más de 200, habitantes ha ido el señor Navarro, donde en el centro hay una facilidad absoluta para aparcar de manera gratuita. Yo la verdad que me cuesta en este país encontrar... ...esa ciudad... ...aparte los ilicitanos Porque creo no que tenemos... Lo, bastante, ...tenemos las condiciones que tenemos... Creo que los ...tenemos bastante experiencia en eso... ...de irnos a Alicante... ...muchas veces... ...y tenerla... Fíjate, ...los ilicitanos somos eh, capaces de tener cultura de aparcamiento en Alicante... ...pero en Elche por ejemplo no la tenemos... ¿no? ...es cierto que somos una ciudad con falta de cultura... De, ...de aparcamiento en este caso... ...pero ahora bien... ...yo creo que cuando se planteaba cualquier desarrollo... ...para el antiguo... al solar... De, de Candalix. Eh, desde luego nadie está pensando hacer nada allí que no conlleve un aparcamiento subterráneo y un aparcamiento de superficie. Lo que es eh, poco habitual es que se puedan encontrar una, una bolsa en este caso de aparcamiento gratuito de 300 uh -huh. plazas de aparcamiento en una ciudad tan grande. Yo creo que regularlo puede ser positivo. La hora no es tan cara como uh -huh. un parking subterráneo y sí que puede favorecer que quien llega a hacer una gestión a las 12 del mediodía al centro de la ciudad pueda encontrar un sitio de aparcamiento, desde luego, la solución perfecta no, no Bien, existe. Bien, la pregunta sobre el centro de congresos sector, ya que le tenemos aquí, eh, se la hicimos ayer al alcalde, el, la, la propuesta del equipo de gobierno de construir el centro de congresos comprometido por la diputación en el solar de Highton, ¿está ya consensuada? ¿Está ya consensuada? Bueno, ¿consensuada con quién? Con, ¿Con todos mismos? los agentes sociales, económicos... Mire, yo creo que en este caso ciudad. creo que eh, quizás la pandemia nos hace perder un poco de perspectiva porque parece que ha pasado mucho tiempo y no ha sucedido nada. Pero en este caso, el Partido Socialista se presentó a las elecciones locales con un compromiso muy claro de promover, a través de ese compromiso del antiguo diputado, antiguo presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, de promover un Palacio Provincial de Congresos en Carrus. Nos presentamos con ese compromiso. De manera clara. Y quiero recordar también que obtuvimos una mayoría bastante holgada con respecto al resto de grupos políticos en las elecciones municipales. A partir de ahí, lo que le hemos exigido al presidente de la diputación ha cambiado de persona. En este caso es el señor Mazón, que cumpla con el compromiso adoptado por el señor Sánchez. El Partido Socialista tiene ese compromiso y tiene ese planteamiento político. Ahora bien, también, y lo hemos puesto encima de la mesa, hemos puesto el modelo que queremos de Palacio Provincial de Congresos. Y, por otro lado, también hemos puesto encima de la mesa que las opciones a la hora de construir ese Palacio de Congresos, si se quiere realmente que se cumpla el compromiso en esta legislatura, al menos la redacción del proyecto y el inicio de las obras, no puede ser cualquier emplazamiento que a cualquiera se le pueda ocurrir señalando un punto en el término municipal de Elche, porque al final tiene que ser un solar que cumpla esas condiciones. Nosotros, dentro del modelo de ciudad que plantea el PSOE, Creemos que ese tipo de infraestructura puede ser muy positiva para el barrio de Carrus. Es legítimo que haya quien piense todo lo contrario, que haya quien piense que no le gusta Carrus para esa ubicación y que le gustaría para cualquier otra cosa. Pero en este caso, el partido que ha obtenido la responsabilidad de gobierno, en este caso junto con Compromís, tiene ese planteamiento. Y a partir de ahí, pues esperamos que pueda materializarse y que empiece por obtener una partida presupuestaria para la redacción del proyecto en el presupuesto 2021 de la Diputación. Ahora bien, algunos deberían entender también que lo del de consenso absoluto es bastante complicado, pero que consenso no va solo con el tejido social que a uno le interese. El tejido social es muy amplio y consenso conjuga con algo más que Cedelco del Coaet y la plataforma Elche Piensa, que es quienes han pedido voces... el informe técnico de la Universidad Miguel Hernández. Y, y el máximo bueno, bueno, organizador final, de congresos círculo en el de empresarios que comporta la participación de muchas otras asociaciones, yeah. también por ejemplo AESEC y demás, digo por eh, resumir, y trasladarles un mensaje de cariño desde aquí, que saben que lo tienen, porque he compartido con ellos mucho tiempo después de ser cuatro años concejal de promoción económica. Cariño, pero no se los escucha y se les critica que estén presionando al equipo de gobierno. No hemos criticado a nadie. O, bueno, no. Bueno. Bueno, ya, todo. Al final como va, que que no. cada uno su que no, va a ser que cada uno exprese su opinión. Por parte pena, del Partido no, Socialista están diciendo que están presionando al alcalde para tomar una decisión que tiene que tomar él. Cuando es un proyecto que va a financiar la no diputación, no que va a gestionar distinto. la diputación y que puso un requisito, el anterior presidente de la diputación puso un requisito. Y es que se llegase a un consenso. Y ahora hemos convertido Un proyecto de cuarenta y pico millones de euros por primera vez en la historia en esta importe? ciudad de Elche, vamos a convertir un regalo, por aquel que dice, en un problema. Porque estamos hablando ahora, estamos peleándonos por una inversión que vamos a recibir, la ciudad de Elche, de manos de la Diputación de Alicante que se ha comprometido a realizarlo. Pero vamos que hagan oídos sordos a todas esas voces que mm, creo que por primera vez en la historia de esta ciudad se están manifestando públicamente para decir que se escuche a los expertos que se escuche a una entidad independiente una entidad académica como es la universidad ¿dónde está el problema? de que sea la universidad y un ente ajeno a la propia institución la que emita un informe y diga cuáles son los espacios más adecuados para realizar este tipo de eventos es más este fin de semana leíamos en prensa el artículo de la persona organizadora en la ciudad del evento de, en cuanto a congresos más importante criticando la decisión o la ubicación que habían elegido este equipo de gobierno que es más, si tanto les preocupa al barrio de Carrús que realicen alguna inversión por su cuenta el propio equipo de gobierno en sus presupuestos que mucho hablar de Carrús y mucho hablar de los mm -hmm. ciudadanos pero después inversión en ninguna y es más, en ese espacio que hoy eh, se obfecan en que vaya destinado el centro de, de congresos de la Diputación, había contemplado un espacio sociocultural para los vecinos, que es lo que están reivindicando, y los que le permitiría realizar su propia programación. Quedan muy pocos minutos, José Navarro, y hay problemas en la ciudad, los estamos viendo. Eh, ¿Por qué piden ustedes la convocatoria de un pleno extraordinario para...? para... Eh, conseguir esa declaración institucional de, en defensa de la corona y de las instituciones públicas. Bueno, porque además de los problemas cotidianos y municipales que estamos viviendo y los que no vienen, que se generan solos, como es el caso del, del Centro de Congresos de la Diputación, hay problemas sobrevenidos que yo creo que es importante que, que en estos momentos ¿no? en los que se está cuestionando ciertas instituciones de peso y de tradición en nuestra ciudad yo creo que, que es importante que las administraciones, que los responsables políticos manifiesten su, su parecer y, y su forma de pensar No que no podemos es callarnos y, y sumirnos a lo que digan parte del, del gobierno ¿no? entonces pedíamos por una parte mostrar nuestra lealtad uh -huh. que es lo que hacemos todos los cargos públicos cuando juramos nuestro cargo que es cumplir eh, y tratar lealtad al rey eh, Héctor, ustedes han hecho este pleno extraordinario que ya supongo que el alcalde la habrá convocado, no, o, no, todavía, no. todavía no, pero no, no, lo convocarán. Pero lo convocarán ¿Cuánto, horas, nos ¿Cuánto nos cuesta a los ilicitanos? ¿Cuánto nos cuesta a los ilicitanos? Bueno, pues en este caso tengo nos que nos decir cuesta. que tiene un importe. ¿No cobran ustedes? Yo no. Bueno, decir, y el compañero, creo que tampoco. En los plenos extraordinarios cobran los concejales que, que no esto tienen, es importante resaltarlo, que no tienen dedicación exclusiva, que cobran casi 300 euros por la asistencia a ese pleno. Pero por otro lado, debido a las medidas del COVID, los eh, plenos se están celebrando en el centro de congresos y cada vez que se celebra un pleno hay que realizar un despliegue, en este caso, de comunicaciones y de equipo de sonido bastante importante y está por encima de los 12.000 euros de la organización de cada pleno pero, pero por, otro lado, por otro lado las juntas de gobierno en este caso se realizan sin sonido, tengo que decírselo porque lo padezco todas las semanas que estoy un poco sordo del oído izquierdo y eh, se realizan sin ningún tipo de sonido en la sala de exposiciones eh, que está detrás del aparato del aire acondicionado, como somos menos es posible hacerla sin el equipo y bueno, en este caso los concejales de que asisten a la Junta de Gobierno tienen dedicación exclusiva por lo que no cobran por la asistencia a la Junta pero en cuanto al pleno que ha solicitado el Partido Popular se convocará en los próximos días y bueno pues el Partido Popular puede explicarnos a todos la importancia del tema y desde luego que quiere que le diga al Partido Socialista no nos incomoda nada defender al Jefe del Estado está bien habría que trasladarle ese mensaje a los miembros de, del Gobierno Son... del Gobierno El de la nación. Que ha dicho eh, usted que en el hecho hay un podemos. problema de reconocimiento Oye, de las instituciones. Podemos. Yo en el hecho no veo ningún problema de reconocimiento de las instituciones. Yo creo que podríamos emplear yo este, creo este yo debate... Creo que... Héctor, para poner en marcha más medidas. Yo creo que las manifestaciones de, de los ministros, forman parte del Consejo de Ministros, nos afectan a todos. Incumben a todos. El cheno es un, un islote en medio de la nación. Forma parte de, yo sé, de, crea, de, de la nación. Polémicas estériles, en este caso, con el tiempo que podíamos dedicar a cuestiones más importantes. Que la la bueno, polémica es no que, se preocupe un y no una que para defender no, la corona que... y para defender al jefe del Estado, estaremos juntos, no sé Todos así este. han jurado, han prometido la claro Constitución sí. española en sus cargos eh, como concejales. Eh, Héctor Díez, portavoz del equipo de gobierno, no hay tiempo para más. Me hubiera gustado hablar de la contrata de limpieza, pero no, no hemos mm -hmm. podido. Lo dejamos para otra semana. José Navarro, portavoz adjunto del Partido Popular, gracias, gracias. Y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Telelche. Hemos estado durante casi una hora... En la tertulia política de los martes, que la hemos recuperado hoy con el portavoz del equipo de gobierno, Héctor Diez, y con el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, hablando de asuntos como el mercado central, el eh, palacio de congresos o la situación actual de la pandemia. Nosotros les agradecemos que hayan asistido y ya saben que la próxima semana, martes, vuelve la tertulia política. Gracias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 ¿Estás buscando coche? ¿No te conformas con cualquiera? Ven a la cuarta feria Volvo Ancara Motor Del 13 al 17 de octubre Encontrarás descuentos exclusivos de feria En unidades en stock Oportunidades como esta no se desaprovechan Te esperamos en Ankara Motor Tu concesionario oficial Volvo En Elche Sor José Alcorta 35 Y en Alicante Carretera Ocaña 40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 La de gigantes convierte el aire en gas natural, un duelo salvaje advierte, lo cerca que no di en un mundo descomunal, siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo. Con una bestia detras, dime que es mentira todo. Sueño tonto en no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. voz. Deja de engañar, no quieras ocurrir. Maar wat gebeurt er? Wat de hand? no sé contra quién voy. is er gebeurd? Wat is er gebeurd? los fantasmas terribles. Extraño lugar. Y en mis tonterías para, haz de tu risa estalla. En een mondo descomunal, siento tu fragiliteit. Deja de engañar, no quieras oculte. Is dat ik een boy? Of Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 11 minutos de las 10 de la mañana y después de la tertulia de los martes, la tertulia política que hemos recuperado en este mes de octubre, vamos con la siguiente de las entrevistas programadas para hoy... Ya saben que hemos dado a conocer los datos del paro por parte de los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, en los que durante el mes de septiembre el paro, al menos aquí en Elche, tuvo datos, nos dejó datos positivos porque 471 personas pudieron volver, salir de las listas del desempleo y volver a sus trabajos gracias a una reactivación en, el sector, en los sectores de la industria y de servicios. Al menos esos son los datos que reflejan por encima lo ocurrido durante el mes de septiembre. Pues bien, para analizar algo más y en detalle esos datos del empleo en Elche y de su comportamiento en estos últimos meses, tenemos al representante sindical de Comisiones Obreras, él es Martín Carpena, quien durante décadas estuvo, estuvo al frente como secretario general de este sindicato. Muy buenos días Martín. Hola, buenos días, Mari. Bien, los datos del paro en el Che, eh, al menos en septiembre, eh, nos dan un nuevo respiro, porque tenemos, ¿qué tendencia es la del empleo en el Che? ¿Cómo se está comportando en estos meses? Bueno, pues yo creo que con lo que está cayendo, por el maldito virus, y permíteme que diga esa frase así tan dura, pues creo que es un dato para estar contentos, satisfechos y satisfechas, de que en la ciudad de Elche el paro haya bajado en 471 personas, situándose en una cifra todavía muy importante en 27.195 personas. Hay un factor, que si me, me, me permite te lo resumo rápidamente, eh, un factor muy importante y es que baja en todos los sectores industriales eh, y de servicios, en agricultura, en, en industria, cerca de 200, en concreto 199, y en servicios 204. Sin empleo anterior es el único sector, digamos, o factor que aumenta en 23 personas. Y también un dato positivo es que, salvo en los menores de 25 años, en todas las franjas de, de edades también baja. Un dato muy significativo es que, en el caso de las mujeres, eh, que siempre es el, eh, digamos... El, el componente más castigado, pues en, en este caso de los 471, 319 eh, son mujeres. Es decir, de esos 471, el 67,73 ha bajado. Esto, bueno, pues eh, creo que de, debemos de, de estar satisfechos porque, en, como he dicho al principio, eh, en estos momentos en lo que estamos viviendo de, de esta crisis sanitaria y que está afectando a la economía, pues es un, un factor importante. Pero, ¿qué empleo es el que se genera? Bueno, ahí ya eh, vamos a entrar a, digamos, a poner, eh, digamos, eh, algunos peros. El empleo que se está generando, evidentemente, es un empleo temporal. Eh, que prácticamente pues eh, estamos hablando de que el 90% de los contratos que se hacen en la ciudad eh, del Che pues eh, estaríamos hablando de contratos temporales eh, esto yo creo que es y además teniendo en cuenta que mañana es el día del trabajo decente yo creo que tendría que haber un compromiso muy importante por parte del conjunto de la de la sociedad y la sociedad me refiero a los empresarios, eh, la, las administraciones, los sindicatos, los trabajadores, por eh, generar empleo, porque esto, de una forma u otra, eh, el que se genere un empleo estable, estamos generando una actividad económica, digamos, de forma directa, es decir, se activa el consumo. Yo siempre pongo un ejemplo, si alguien no tenemos Un, un euro para tomar un café digo un euro de una forma eh, simulada, pues evidentemente de, detrás de esa máquina de, de esa barra de esa terraza, hay una persona hay un, un, una persona que, eh, que, que está generando riqueza, por lo tanto no, nos preocupa mucho este tipo de de, de contratación que se hace, pero eh, bueno creo que tenemos que seguir eh, peleando. Mira, te voy a dar un dato. Eh, en en el CES se han hecho 6.154 eh, contratos en el mes de septiembre, de los cuales 706 son eh, indefinidos y, en consecuencia, en consecuencia 5.444 son, eh, digamos, eh, temporales. Entonces, este es el dato Que yo te decía antes que hablaba en términos globales del 10% y estamos eh, hablando de aproximadamente el, el 11,54% de, lo, de los contratos fijos que se han hecho. Y, y esto mismo, esta misma cifra de contratos de septiembre, ¿nos lo podemos trasladar a julio a todos los meses? Esa es sí, sí, la tendencia. Más, ¿Con eh, o, sin COVID? Tendencia, con o sin COVID? ¿Pero con o sin COVID? Sí, por eso he hablado antes que estamos hablando siempre, rondando una cifra de, del entorno de los, eh, del 10%, entre el 10 y el 12% es el empleo, eh, digamos, estable que se da. Hay un dato, eh, Romari, que me, me gustaría eh, comentar, lamentablemente, digo, eh, porque, como decía antes, el paro en septiembre se sitúa en 27.195 personas. Pero si nos remontamos un poco a la evolución histórica eh, y nos vamos, por ejemplo, al 2010, eh, estos mismos datos en diciembre eran 34.489, en el 2011 35.414. Hemos, hemos ido reduciendo el, la cifra más alta, nos, la situamos en diciembre del 2012 con 36.700 44 personas, es decir, casi 10.000 personas más que tenemos en la actualidad. Los, los datos eran favorables hasta que vino, como he dicho antes, el maldito virus este, la pandemia, que ha situado, digamos, han ha subido la, eh, el, el pico de contagio, eh, ahora que está muy de moda de hablar, el contagio en personas, digamos, en el desempleo. Por lo tanto, eh, yo creo que, bueno, pues las medidas que se están tomando Aquí hay que tener en cuenta que en estas cifras de desempleo no se tienen en cuenta las personas que están en ERTES, que, afortunadamente, claro. la, las medidas que se han tomado por parte del Gobierno central, pues esto eh, posibilita también que haya, mmm, digamos, menos malas situaciones. Pues por eso eh, tiene las cifras de los ERTES, porque estamos hablando del empleo, ha descendido, Pero, ¿y los ERTEs? ¿Cuántos trabajadores hay todavía acogidos a los ERTEs? Pues, no te podría decir porque ese dato ahora mismo, eh, perdón, eh, ese dato ahora mismo no, no lo tengo desglosado, digamos, por eh, municipios, pero, bueno, eh, desde el inicio ya se han incorporado mucha, muchas personas a los ERTES, si bien es verdad que ha habido un, un rebrote también de, en, lo, en los ERTES y que, bueno, pues en la situación del, del último acuerdo, aunque fue in extremis eh, del pasado día 30 de, de, de, de septiembre, digo bien, eh, se prorrogaron, digamos, las, las medidas al 31 de enero. Yo creo que estas medidas. Eh, por desgracia, no habrá que esperar el 31 de enero, sino que habrá que seguir avanzando en la negociación para ver qué sectores y en qué situaciones se encuentra cada persona. Porque lo último que se puede dejar en una situación como esta es eh, a nadie abandonado, a la, digamos, si habláramos desde el punto de vista del mar, a la deriva en el en alta mar. Eh, Martín, por su experiencia, eh, los datos del desempleo en el Che de septiembre, eh, ¿podemos hablar de una reactivación del sector de la industria y de servicios por eso ese descenso de 471 personas? Sí, yo creo que, como decía antes, eh, es positivo el que se haya eh, situado esta, este relanzamiento en el mes de. De septiembre y que, bueno, pues eh, esperemos también que en los meses siguientes, en el mes actual, octubre, noviembre y diciembre, pues podamos mantener esta, esta tónica que sería bueno para el conjunto de la sociedad, porque el empleo eh, no es bueno para nadie en particular, eh, siempre es bueno para las personas afectadas, eh, en este caso cuando se le hace un contrato, pero eh, yo siempre lo pongo en valor que es el, un bien para el conjunto de la, de la sociedad, porque se genera riqueza, se, se genera ingresos a las administraciones públicas, etcétera, etcétera. U ustedes, como sindicato, están en esa mesa del diálogo social para reconstruir esta ciudad, para asentar los, los pilares con los que poder salir con éxito de esta crisis. Eh, ¿Considera que el empleo puede mejorar a partir de ahora? Bueno, yo... Quiero ser, como se suele decir, un, un optimista o un pesimista bien informado. Es decir, yo quiero ser, eh, lanzar un cierto optimismo de que hay que seguir por esta senda. Y por eso he dicho antes que es muy importante la implicación en el diálogo social, la implicación del empresariado, la implicación de las administraciones públicas y la implicación, por qué no decirlo también, de la responsabilidad también de las organizaciones sindicales para eh, buscar eh, los mejores acuerdos para salir de esta situación que lamentablemente pues nos ha venido eh, sin que nadie nos avisara eh, es es una es una una frase hecha no es decir entonces pues yo quiero ser meridianamente optimista dentro del pesimismo que evidentemente tenemos por la eh, crisis sanitaria y que esto pues, está afectando pues, bueno, a, la, a la vida normal y social del conjunto de las personas en nuestra ciudad, en nuestra comarca, en nuestra provincia, en nuestra comunidad, en España y en el mundo entero. Desde Comisiones Obreras, ustedes han analizado estos datos, están eh, hablando con la Administración más cercana del Ayuntamiento para configurar esos planes de ayudas directas A empresas, a autónomos y a familias, pero ustedes eh, siguen siendo re, las principales reivindicaciones que vemos en el 1 de mayo y que vemos, como por ejemplo en días como mañana, el Día del Trabajo Decente, siguen estando sobre la mesa y es la derogación de la reforma laboral. Ahora tenemos un gobierno, un peso de Podemos, en el que se podría conseguir. Ustedes, ¿cómo, cómo están viendo eh, la evolución de de las políticas de trabajo de este Gobierno? Bueno, eh, yo creo que de una forma global yo las, las veo de forma positiva, si bien, si bien eh, creo que hay algunas cosas que eh, se deben de avanzar, eh, digamos, de una forma, diría, más, eh, de, de forma más rápida, como sería el tema de la reforma laboral, como bien ha comentado. Yo creo que hay que analizarlo eso dentro del contexto del diálogo eh, social. Mm, yo soy partidario de que se debe negociar esta situación. No se debe imponer, como se impuso desde la, el año 2012, por parte del, del Gobierno que en aquel momento regentaba eh, la representación de, del Gobierno de España, Yo creo que el, el Gobierno haría bien eh, sentando, como está haciéndolo, con las partes integrantes de la responsabilidad social y económica, que son los, los empresarios, la COE, el CEPIME y Comisiones de Obreras y, y UGT, para ir buscando las soluciones. Sé que, no como se suele decir en el ardor del teatro, no es buen, buena época para la lírica, pero creo que hay que dar eh, avances y hay que dar avances para... Lo que he dicho antes, porque eso supondrá mejoras para las condiciones de trabajo y, en consecuencia, para la economía y, la so y el conjunto de la sociedad. El siguiente paso de comisiones obreras eh, para mejorar o garantizar o pelear por un eh, em, empleo decente, ¿cuál es? Perdón, que... El siguiente paso que va a dar comisiones obreras en Elche para seguir reivindicando ese trabajo decente, ¿cuál es? ¿Van a ustedes bueno, pues... a celebrar de alguna forma mañana, 7 de octubre, el sí, Día del eh, Trabajo? No, mañana, lamentablemente, no se pueden hacer de forma presencial. Eso, pues estamos haciendo un esfuerzo importante en, para evitar las aglomeraciones, porque creemos que hay que evitar el, el, el máximo de de contacto para evitar esto, pero sí que se van a hacer de forma online, eh, que ahora está muy, muy de, de moda estas esta situaciones. Eh, bueno, se van a hacer, pues, eh, conferencias y charlas eh, por el, el trabajo digno y el trabajo de, de gente. Es una tarea que, como muy bien has dicho, porque se conoce muy bien la, la, la situación, eso está todavía encima de la mesa y nos gustaría llegara el año 2021 y no tuviéramos que hablar ya de esto, sino que ya hemos pasado página. Pero, lamentablemente, el mundo del trabajo es complicado y vamos a tener que seguir eh, teniendo muchas veces algunas alguna papeletas encima de la mesa, pero nos dejaremos en nuestra reivindicación y desde la, siempre desde la responsabilidad social que tenemos. Pues muchísimas gracias, Martín Carpena, responsable sindical de Comisiones Obreras. Muchas gracias a vosotros. 101.4. Teleelch Radio Marca. ¿Estás buscando coche? ¿No te conformas con cualquiera?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 Pues vamos a escuchar a Rosalén con Carlos Goñi el roce de tu piel.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 Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. es que no hay broma más dura que el roce de tu piel. Es que no hay nada mejor que tener tus amores, no llamo por mis cenas, nada mejor que dat tengo tu Dios. Ik no claro si de stoel, in de in de kamer. Ik zit op de stoel, in de kamer, in de de de de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 er is niet zo dat ik je heb ontmoet. Ik ben zo blij zo dat ik je heb ontmoet. De jullie aan mijn De jullie aan mijn moeder. De jullie aan mijn moeder. De jullie De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 Con Rosmar Alonso. Pues cuando son las 10 y 34 minutos de la mañana comenzamos aquí nuestra ronda de noticias. Lo Siempre dicho, casa, la, me lo me dijo, me dijo, eh, comenzamos nuestra ronda de noticias con esta sintonía que no la encontraba. Lo dicho al principio de este programa La Glorieta, hoy la Consejería de Sanidad ha actualizado los datos y al igual que los del paro, pues eh, no son positivos los datos del COVID, no vamos tan mal porque el, la tasa de incidencia acumulada en estos últimos 14 días ha bajado de 161, que era la que teníamos a fecha del pasado viernes, tenemos en estos momentos 150 casos acumulados en 14 días, una tasa muy importante, eso sí, hay nuevos contagios con respecto a la pasada semana. Y a pesar de ser un fin de semana y de que la mayoría de los brotes tienen su origen en las relaciones sociales, no se ha incrementado el número de datos como las dos últimas semanas. Tenemos 97 nuevos casos positivos detectados y registrados por pruebas PCR. La semana pasada eran ciento y pico, al igual que la anterior. Es una tendencia que de continuar así podríamos estar doblegando ese pico de la curva de este Esta pandemia aquí, al menos en este municipio de Elche, que por ser una ciudad de más de 200.000 habitantes, se podría haber aplicado si las cifras hubieran ido de, con otra tendencia al alza ese confinamiento que se ha aplicado en otras ciudades con una tasa de acumulado de 500 personas cada 100.000 habitantes en estos últimos 14 días más la ocupación. Pero ayer mismo el alcalde decía que la ocupación de las UFIS es muy baja y por tanto no preocupa la presión asistencial de los hospitales. Y lo declaraba aquí también en estos micrófonos de Radio Marca, en la entrevista que le hemos realizado. Y más, más asuntos, pues hemos dado a conocer los datos del paro, acabamos de entrevistar a uno de los representantes sindicales de comisiones obreras, Martín Cartena, analizándolos y destacando que pues se ha producido un descenso del desempleo en Eche en el último mes. En el mes de septiembre, 471 personas encontraron empleo, sobre todo en los sectores de la industria y de servicios. 190, casi 199 personas encontraron empleo en el sector de la industria, lo que puede dar un reflejo de la reactivación que parece que se está produciendo en este sector tan castigado por la pandemia, porque ya hemos hablado con varios representantes de la patronal y nos han confirmado aquí en estos mismos micrófonos de Radio Marca que se han perdido varias colecciones en el sector del calzado. Pero veremos veremos si esta crisis salimos cuanto antes y la recuperación no va a ser lenta y esperemos que sea Muy, muy rápida. Y en cuanto a otros asuntos, pues tenemos varias previsiones en el día de hoy. Tenemos ruedas de prensa de los grupos de la oposición y en cuanto al equipo de gobierno ha convocado en estos momentos la concejal de movilidad ha convocado los medios porque está, informado sobre, está informando sobre unas obras de accesibilidad en paradas del bus. Concretamente está en estos momentos en la parada del bus que hay situada en la avenida de la universidad. También la concejal de Cultura ha convocado a los medios para presentar Diversa 2020 y el concejal de Comercio, Feliz Sánchez, va a presentar un concurso de tapas. Y también hay convocada por parte de los populares del Partido Popular otra rueda de prensa en el día de hoy, a mediodía, con los concejales Loli Serna. Eh para hablar de asuntos que tienen que ver con el Instituto de la Palmera. Y ayer pues, la, conocimos la aventura que va a emprender la ilicitana Marianne Cáliz, que va a circunnavegar la península en la Vuelta a España 2020 del reto de la llovida. La expedición en la que van a participar cinco tripulantes que han sufrido cáncer de mama pretende dar a conocer, visibilizar esta enfermedad y subrayar la importancia del deporte en el proceso de recuperación de los pacientes. La aventura va a arrancar el lunes, este lunes, 12 de octubre, en Bilbao y va a finalizar el domingo 25 en Barcelona, en una travesía de más de 1.500 millas náuticas, en el Green Dragon, un velero de la Volvo Ocean Race. El alcalde y los concejales de Deporte y Sanidad recibieron ayer en el ayuntamiento a esta arquitecta ilicitana Marian Caliz, quien, ya lo hemos dicho, será una de las cinco tripulantes que va a circunnavegar la península ibérica a partir de este lunes, 12 de octubre. Y nosotros, después de las previsiones y después de algunas notas de la información local, les emplazamos a que escuchen más noticias a nuestros compañeros de los servicios informativos, a partir de la una del mediodía, aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Y con todas las imágenes esta noche, a partir de las nueve y media, en el informativo Telenit. Y también, minuto a minuto, subimos las noticias en nuestra web teleelch.es, al igual que este programa y que todos los programas que hacemos a diario en la programación del 101.4. Nosotros continuamos con esta ronda de noticias cambiando de sintonía porque vamos a conocer ahora la última hora del Elche Club de Fútbol con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Se cerró el mercado de fichajes de Primera y Segunda División Y las últimas horas en el Elche Club de Fútbol fueron frenéticas, el club y verde ha sido el gran animador de las últimas cuatro horas en las que firmó a cuatro jugadores, todos ellos argentinos, el delantero Guido Carrillo, procedente del Southampton, que firma para las dos próximas temporadas, Iván Marcone. ...el centrocampista defensivo... ...cedido por una campaña de Boca Juniors... ...tiene 30 años... ...y ya coincidió en Lanús con Jorge Almirón... ...el guardameta Diego el Ruso Rodríguez... ...de Justicia, de Defensa y Justicia... ...de la Primera División Argentina... ...ha firmado también por una temporada... ...y será la competencia de Edgar Badía. ...y por último... ...y en los últimos minutos... ...Emiliano Rigoni... ...un extremo derecho de 27 años... Procedente del Zenit de San Petersburgo, que se hizo en Independiente de Avellaneda, pero que también ha pasado por Atalanta o Sandoria de la Liga Italiana. Estos son, por tanto, los últimos en llegar. Trece jugadores ha fichado el Elche Club de Fútbol para esta temporada en Primera División, quedan dos fichas libres. Eh, no se ha firmado finalmente ningún central pero con esas dos fichas libres el club podría firmar a dos agentes libres, es decir, a uno o dos jugadores que estén en paro. Por otra parte, también se produjeron salidas, la de Ramón Folk, que se ha marchado cedido al Tenerife, y la del canterano Nacho Pastor, que se ha marchado cedido también esta temporada al Lorca. Y es que el Elche se argentiniza de la mano de su dueño Cristian Bragarnik. No solo él, sus socios... Jorge Almirón, el entrenador y su cuerpo técnico, y los jugadores, los fichajes, Sánchez Miño, Lucas Boyé, Guido Carrillo, Iván Marcone, Diego el Ruso Rodríguez y Emiliano Rigoni. A partir de hoy empiezan a ponerse todos a disposición del técnico blanco y verde para hacer una mini pretemporada, ya que este fin de semana no hay jornada en primera división por las competiciones de las selecciones. Hasta luego. Pues a uh, descansar, eh, toca. Pues gracias eh, Paco Gómez por este relato del desembarco de argentinos que han, eh, se ha realizado en el Elche Club de Fútbol. Y nosotros continuamos la ronda de noticias y lo hacemos con la información meteorológica El tiempo de Vicente Bordonado con el punto final como cada día a esta ronda. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día. El avance de las altas presiones va a garantizar la estabilidad atmosférica con cielos despejados durante la madrugada. Ya no hemos tenido nubosidad, viento en calma, en pedanías pegadas al Parque Natural de Londo, donde la temperatura nocturna durante buena parte de la madrugada no ha bajado de los 10-11 grados. Aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 16 grados, al igual que en Santa Pola. Para esta mañana cielos despejados, viento en calma a primeras horas de componente terral, conforme vaya avanzando la mañana, viento flojo y ya por la tarde el protagonista será el viento de suroeste en la franja litoral puntualmente moderado, rachas que podrían alcanzar los 40 km por hora en el último tramo de la tarde va a girar a componente sur. Una tarde con cielos despejados y temperaturas que van a subir en pedanías pegadas al parque natural de Londo rozaremos los 30 grados, aquí en la ciudad una máxima en torno a los 28 grados. Mañana miércoles más de lo mismo, cielos prácticamente despejados, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto veremos a primeras horas, temperaturas que con el viento de componente marítima comienzan a bajar, máximas que van a rondar los 27 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 17 grados. Jueves eh, pocos cambios, temperaturas en torno a los 26 grados, a partir del viernes comenzaremos el puente con nubosidad en aumento, incluso no descartamos alguna precipitación de cara a la jornada del domingo. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca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 Quedan 15 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y en estos últimos minutos vamos a escuchar la música que todavía teníamos seleccionada y que nos, eh, espero, espero que nos haga disfrutar. Vamos a escuchar la voz de Leonard Waldin junto al músico español rockero Coquemaya en la canción Berlín. La casa donde estaré para toda la vida, voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar hasta el mar, el mar me cura la herida y voy a saltar. Voy a nadar hacia otro lugar para toda la vida. De colvé las otras que acumulen durante toda la vida. No reconozco a nadie. Sin embargo, cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida. Sé que ya no estoy. Y que no quiero mirar la pared nunca más en la vida. Hoy voy a, empezar a construir. 101.4 casa donde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 con Rosmar y Alonso. 10 y 50 de la mañana y continuamos con más música. El Kanka visitó México y grabó su querría con sus compañeros de Mexicat y esta fue la versión, el resultado de esta visita. waar hebben een Go!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 Pues ahora lo es. Es el momento de cambiar las reglas, de vivir con una autonomía de hasta 549 kilómetros y, sobre todo, de saber que un futuro cero emisiones está en tus manos. Ha llegado el momento de los eléctricos de Volkswagen. Prueba ahora el nuevo ID3 entrando en Volkswagen.es. 100% eléctrico, 100% Volkswagen.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 con Rosmar y Alonso. Pues quedan tan solo tres minutos para llegar a las once en punto de la mañana. La glorieta termina y lo va a hacer con una canción dedicada a todos nuestros oyentes y telespectadores que nos siguen por Teledge. A las once vendrá nuestra compañera Rosa Lucas para estar entre amigos y ya saben que a la una vuelven los servicios informativos para darles a todas las noticias de esta jornada del martes 6 de octubre. Nosotros ponemos el punto final a un programa que ha estado dedicado a hablar de temas de proyectos de ciudad como el Palacio de Congresos o el nuevo Mercado Central. Aquí en la tertulia política que hemos recuperado de los martes con los responsables del equipo de gobierno y responsables de los grupos de la oposición. Hoy hemos tenido al portavoz socialista y portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Ríez, y al portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Y después hemos hablado con el representante sindical de Comisiones Obreras, Martín Carpena, sobre los datos del paro que ya se han dado a conocer y el empleo pues, eh, arrojó cifras positivas durante el mes de septiembre aquí en Elche, con un descenso del desempleo en 471 personas sobre todo gracias al comportamiento al buen comportamiento de los sectores estratégicos como son el de la industria que es el que generó más contratos, eso sí, la mayoría temporales y el de servicios la contratación temporal sigue acaparando el 90% de los contratos un dato eh, que se debe doblegar y en el que trabajan los sindicatos Y después hemos ofrecido la ronda de noticias y nuestra selección musical que acaba con esta canción, con Bimba, canción de la italiana Carolina Bubico. Nosotros ponemos el punto final, les deseamos que pasen un buen día, una buena jornada del martes 6 de octubre y volvemos mañana, aquí, en el 101.4, en La Glorieta. Bimba, ti vedi con la tuta col taglière. Bimba, notte dopo notte hai una scusa, ma non importa che vestito avrai, Sono fuori di me, non c'è niente di elettrizzante. Voglio qualcosa di più che renda tutto meno fatiscente. Hey, Prendi tutti i soldi per lei, non importa di sei. E anche se l'hai fatto ieri, lei ci ripenserà. Guarda come muove le mani, lei ti legge pensieri. Ma non c'è niente da sapere. che non sa già. Esci fuori di casa senza alcuno stimolo, vai nel vicolo dove ti trovavi ieri. Lei ti ripenserà. Va diventare il migliore cavaliere della città. Non so più dove sono, sento le voci di un coro cantare per strada, vecchie canzoni. Sulla strada di fronte luci colorate e un profumo di mente ginger B. Tracciolisti -E. per il mare, accendi i rotti, cieli di di cuori, l'uomo dei ritratti, una foto col V sempre molto chic. Sorridano nella pre vetrina, mentre la cannella sui big è rivola.